Proyecto importante desde nuestro punto de vista, que así lo ha visto el resto de los concejales, que tiene que ver con incorporar a nuestra ciudad d la Barría este, una subdelegación de drogas ilícitas. ¿Qué refiere esto? Bueno, aquellas personas que se abocan a esta problemática de la investigación de las causas relacionadas a, a la drogadicción en la Barría, a las drogas ilícitas, este, van a tener a partir de esta voluntad de todos los bloques políticos del Consejo Deliberante, este,、eh, van a tener la posibilidad de que el Intendente Municipal gestione ante nuestro gobierno. gobernador Y el ministro de Seguridad Casal、eh, genere este, la posibilidad de pedir que se asiente en nuestra ciudad de Olavarría una subdelegación. Esto es importante para trabajar mancomunadamente con la ayudantía fiscal、eh, en drogas que se ha generado aquí en Olavarría desde hace tiempo a la fecha, ya que trabajarían mancomunadamente en pos de este, atacar la problemática tan importante que tiene que ver con el consumo de estupefacientes. b ¿no? á s、sí, i c a m e n t e lo que hemos pedido a través de este proyecto es que este, se gestione. En el rango de su delegación y a través de ello poder dotar en Olavarría con un espacio físico que albergue la posibilidad de que estos funcionarios, en cantidad de seis, funcionarios dependientes del Ministerio de Seguridad en el área de drogadicción, puedan tener un ámbito, un recinto edilicio donde puedan concretar su, su trabajo como corresponde, ¿no? como es hoy en día que se da que pululan por la ciudad en cualquier este, edificio, digamos, este, policial, si se quiere, para poder cumplir sus tareas con digamos, con lo c o n t r a d i c t o r ¿Qué es eso? En el sentido de, este, bueno, de, que, de que esto redundaría tener un espacio físico, bueno, mejores condiciones de, en cuanto a la investigación de l a causas. n o e cierto? Además, la posibilidad de tener todo lo que una oficina de estas características requiere: ¿no? la comunicación, el espacio físico, los elementos digamos, como para poder trabajar. Así que nosotros, este, preocupados por el tema de la r o g a d i c c i ó n en Olavarría, creemos que esta sería una buena herramienta para、eh, digamos, combatir este flagelo a través de c o m o corresponde hacer las investigaciones. q o i n a s al respecto?